Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Good Show. Este es el programa número 9 del año 2023. Mi nombre es Mechi y los acompañaré esta tarde junto a Agustina. ¿Cómo estás, a g u s Bien, estoy re contenta, feliz, enamorada, no sé qué marido. Más... ¡Qué suerte! ¡Cuántas cosas lindas! ¡Me alegro mucho! ¡Mi. Agu, s en este primer bloque nos acompañan a c Ce h o Ceci y Abelardo, el operador de la radio. ¿Cómo e s t á c ó m o viene su fin de semana? Y Pamé. Hola, Hola. Agu, s feliz de estar en la radio. Muy contento de estar. Hola, ¿cómo a n a n e estar todo bien? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 7 de junio del 2023, pero con el clima que hace parece que estamos como en diciembre. <risa> como siempre, nos vamos a encontrar desde las 4 y media hasta las 5 y media por Radio Ochava Roma 107.1. Y también estamos en Instagram y en Facebook como Radio g u o k Show. Sé、sí, es que te quería hacer un comentario, ya que nombraste las redes sociales.、Uh -huh. Dentro de un ratito se va a publicar una historia con、uh -huh. los ganadores、uh -huh. o ganadoras del sorteo. Así que estén atentos a las historias y además los vamos a decir en vivo. Yo te voy a avisar, Agustina, cuando es el momento clave para decir los resultados. Ah, bueno, bueno, bueno. Hay、ah. que esperar unos minutitos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y ahora con qué seguimos, Merchu? Para empezar me le... con nuestro programa. Eh, Nacho nos trae una columna que es la de dichos y refranes. Voy a comentar esto. Resulta que María, que es、eh, la persona que generalmente venía haciendo la columna de dichos y refranes, tuvo un problemón asociado con la humedad, el cambio de tiempo, y es que se quedó afónica. Yo no sé si es una señal de Dios <risa> o no sé si simplemente son las condiciones climáticas, pero、Lautaro、hoy. Claro, dijo que es el karma. El karma. Sí, así de dramático lo dijo. Pero bueno, sabemos que hoy le reemplaza a Nacho. Así que Nacho, te escuchamos. Bueno, lo que hizo María se trata del dicho que dice: Del dicho al hecho hay un largo trecho. Esto me parece fácil de decir y difícil de hacer. El significado, en ocasiones, existe mucha distancia entre lo que uno dice y lo que hace. Por lo que conviene no confiar en promesas que no se puedan cumplirse.、Bien. Por ejemplo, si a vos te prometen una coca o una cerveza, vos querías, y hace una semana que le esperás sentado, ¿qué haces? Y no lo espero. Del dicho al, al hecho. l hecho hay un hay largo, largo trecho. trecho. Eso. Por、Muy、ahí no tenemos que prometer cosas que no estamos realmente seguras que vamos a poder cumplir.、Bien. Me parece que va por ahí un poco también el,、claro. el refrán. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Nacho. Gracias por tu columna. Y gracias también por reemplazar a María. Nos presenta la columna de efemérides. ¿Qué efemérides nos trajiste? Porque me dijeron que una efeméride con, con algo de periodismo tiene que ver por ahí. Sí, es, es muy、ambiente. especial, así como lo dice Agus, es un día muy especial porque, bueno, nos sentimos un poco、eh, representados y representadas en el rol. Hoy, 7 de junio, es el Día del Periodista.、Eh, ¿Por qué se eligió este día? Porque, un 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires. Que fue el primer periódico ¿sí? o, o diario de la etapa independentista de Argentina, ¿sí? desde la independencia.、Eh, bueno, y estuvimos hablando un poco de esto, de qué significaba ser periodista, qué era ser un buen periodista para, para todo el equipo de Good Show. Y bueno, y, y, y dijimos algunas ideas, solo algunas que las vamos a compartir con los oyentes. Bueno, dijimos que un buen periodista debe dar buena información. Esta información tiene que ser clara y verdadera. Tiene que conocer la actualidad, las noticias actuales, no solo de Santa Fe, sino de la Argentina y del mundo, digamos qué es lo que está pasando. Tiene que ser honesto, tiene que tener buena escritura o ensayarla, s í para practicarla. Buena escritura y buena lectura. Sí, Para informar a la gente, para、eh, hacer entrevistas también sobre temas de interés. Eh, dar su opinión ¿sí? sobre temas、eh, importantes y, y los no tanto, s ¿sí? formar una opinión ¿sí? y, eh, bueno, y hacer sus declaraciones. Eso fue lo que estuvimos trabajando en grupo、eh, en base al Día del Periodista. Muy bien. Te quería preguntar: dijiste que era el primer.、Eh, periódico. El primer periódico, perdón, no me salía. El primer、Sin、diario más... en Argentina. ¿Se imaginan cómo habrá sido el primer diario、y、en、negro. Argentina? Blanco y negro. Seguro. seguro. Blanco y negro, seguro. Sí, blanco y negro.、Seguro. ¿Habrá sido escrito a mano o、mm, con máquina? Y, y no, me parece que a mano. Yo veo como que lo hicieron a mano. Pues sí. sí. Seguramente fue muy artesanal.、Eh, no existía la compu en esa época. No, claro. La impresora. Para mí lo hicieron en esas. Maquinita que tenía letra y vos ponías tinta y vas escribiendo y corría. La maquinita es a la que se escribe también. Una máquina de escribir puede, puede ser. ser. Tendríamos que investigar. Hay que investigar aún.、No, sí. ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pame, por tu columna. Por favor. Muchas gracias, Pame. Bueno, seguimos con nuestro programa y hoy tenemos un recreo i t de las columnas que venimos teniendo siempre. Y le invitamos a la Ceci a que nos cuente una experiencia y que nos presente su nueva columna que se llama Conociendo Santa Fe. Contanos, Ceci, ¿por dónde estuviste?、Eh, bueno, estuve, me gustó, con, a, fuimos al museo a conocer el Museo de la Constitución. Muy bien, el Museo de la Constitución. ¿Fue una salida que organizaron desde la institución? Sí, d en la institución. Muy bien, salieron en grupo. grupo. ¿Sabes dónde está ese museo?、Eh, el, el Museo de la Constitución está en la ciudad de Santa Fe, en el Parque Constitución. Ah, mira, no sabía que el parque se llamaba Constitución. ¿Sabes de dónde queda cerca? Sí. De la cancha de Colón.、Uh -huh. Sí, por la cancha de Colón también. Por ahí.、Eh, te quería preguntar, ¿cuándo abrió las puertas por primera vez?、Ah, eh, abrió, lo, abrió sus puertas en diciembre de 2018. Ah, mirá, ya hace como cinco años que abrió sus puertas. ¿Qué hay en el museo?、Ah, al, allí encontramos objetos de, de la época. En qué se, se redactó la Constitución Argentina de 1853, bárbaro, un, un ejemplar de la Informa Constitucional de 1994,、no, maquetas de la ciudad y Retratos. Bárbaro. ¿Sabes cuánto duran más o menos las visitas o cuánto, dura, cuánto duró la visita?、Eh, la visita dura 45 minutos.、Uh -huh. ¿Y qué día se puede ir? Se,、eh, se puede ir、eh, de jueves a domingo, de 9 a 30 a 12 y 30 horas y por la tarde de. Las 4 a las 7 horas. Bien, ¿hay que pagar entrada para entrar al museo? La entrada es, es libre y gratis. Bárbaro, libre y gratuita.、Ajá. Perfecto, muchas、sí. gracias, Ceci. De nada. ¿Te gustó la experiencia sí, del me, museo? Sí, me gustó. Estuvo、Muchi、lindo. ¿Qué estuvo. fue lo que más te gustó?、Eh, me gustó que hay、eh, de las mujeres que también,、Ajá. y después e s t á n、eh, Te hacen correr. Bien, hay una Pero, parte que es dedicada a las mujeres de la época. Las mujeres de la época y después está la, la mesa de los presidentes、uh -huh. también. Sí. Y, y sí, después le siguen el, por el mapa, te hacen correr por p a d a Así que lo recomendás. Sí, así que le recomiendo hasta que salgan los otros chicos los jueves de c a i r o s Y que le guste mucho. Perfecto, gracias Ceci.、Sí, sí. Bueno, quería contarles que, como todos los martes, miércoles, <ríe> tenemos <ríe> la consigna del día que está publicada、mm. en las historias de Instagram. Así、mm. que esperamos sus respuestas y las vamos a ir leyendo en vivo durante el desarrollo del programa. Agún,、ah, ¿querés compartir cuál es la consigna del día? Sí. ¿Cuál es tu postre favorito? ¿El mío, la frutilla con crema? ¿El tuyo, Mechi? Uy, no sé, me parece que no pensé. Yo soy muy golosa, me gusta todo lo dulce, así que tengo muchísimos postres favoritos. Pero creo que el cheesecake de frutos rojos, o el postre de chocolina, el chocolate, todo, todo me gusta. Acá parece que hay alguien. ¿Competencia? También, sí. No, me enojé porque me usó mi palabra. <risa> bueno, pará, ¿puedo decirle... ¿pueden o d c i r p u e e d compartir p o s t r e Sí, sí, podemos. <risa> También el helado me gusta, me gusta todo. Yo voy a elegir el brownie.、Ah, ¿Brownie con、mucho. helado o、ah. sin helado? <risa> de las dos formas: ¿con helado y nueces? Sí, <risa> nueces siempre. Muy bien. ¿Cachito? ¿Vale, ¿Chisque s de frutos rojos y, y torta oreo? Mmm, torta o e gusta el helado, cualquiera de todo, me encanta. De cualquier gusto. De cualquier gusto. Así, menta granizada, ¿también te gusta? Me gustan todo, todo me gusta.、Ah, bueno, parece todos, todos me gustan. Ah, bueno, me parece bien. Todo es dulce, s me gusta n bien Bárbaro. Ahora tenemos para presentarles un tema y cerrar con el primer bloque. Nos vamos a la pausa con el tema musical dividido: Son Saltarín. そう。 l g r a c o n t i n u a r programa! el Segundo bloque del programa, nos acompañan en Gook Show Sele, Nacho y Ceci. ¿Cómo están? Bien, re bien. bien. ¿Cuál es su postre favorito, chicos? A mí todos. <ríe> me encantan todos mis postres. t o o d s l o s p o s t r e s c e c i t e n o s un postre favorito. El Ay, mira, no salió el b o m b ó n escocés todavía. Está rico, me gusta. Quería contarles un dato de color de la canción que pasamos en el bloque anterior. Que Divididos estrenó después de 20 años este videoclip de esta canción que escuchamos recién, s a n Santarín. Después de 20 años fue su primer videoclip y es el primer adelanto de su próximo disco, que después de 13 años saca un nuevo CD que tiene canciones nuevas. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Qué bueno. Les voy a hacer una pregunta que venimos haciendo a lo largo de varios programas y es: ¿a quién les gusta viajar? Que levante la mano. Agustina nos comparte su columna de viajes y turismo. Contanos, a g u a dónde nos llevas hoy. Yo te invito a viajar con la imaginación a la provincia de Río Negro. Río Negro es una de las provincias del norte de la Patagonia, Argentina. El clima es templado con un verano corto y un invierno intenso. Sus paisajes son naturales, e incluye desde la nevada cordillera de los Andes. En el oeste hasta el océano Atlántico, en el este y se destacan los l a g o s glaciares y meseta s con bosque. e g u a ¡Wow! u q u é piensan de eso? Digo, esto de inviernos intensos, hay que llevarse bufanda, gorro,、mm -hmm. guante. Imagínate ahí, estando ahí, los, los autos, cómo deben estar, ¿viste? Congelados. Congelados. Y nosotras,、sí. más. Bosque s u f r i o lenta. Y el chocolate calentito. Ah, Parece ah, es que、sí. lo importante d es e esos lugares que hay frío, s es que se puede comer torta y chocolate caliente. Sí,、Ajá. chocolate c a l e n t i t o y. Justo lo iba a decir eso. ¿A en la ciudad de b a r i l o c h e se encuentra a en los pies de los Andes en el Parque Nacional Nahuel Gupaguapi. Es conocida por su playa de piedra y el chocolate casero en áreas de esquí, en el Cerro Catedral. ¿Quién no se subió al Cerro Catedral? Y cayó para abajo.、Ah, <risa> a mí me contaron que alguien de las que está acá tuvo un accidente en ese. Yo、c、me caí del Cerro、ah. Catedral. ¿Qué? <risa> <risa> Me río de hace mucho, fue,、pues, pero. Los lugares para visitar: Parque Nacional Nahuel g u a p i es el parque más antiguo. Se dice que es el más antiguo porque se inauguró Bariloche el Nahuel、ah, Gualpe. Eso es. Vietman,、uh -huh. que es una de las playas más hermosas de todo el、eh, territorio argentino. Diferentes playas son playas hermosas, que no hay mucha gente así. Si quieres privacidad, podés ir ahí. Además, están. Entre la playa más cálida de toda la Argentina. ¿Quién no es playero acá? Bah, que ¡Qué lo tan h e r m o s a Así que tenemos un verano, para un verano tenemos playas en donde no hay mucha gente que se puede disfrutar, y para un invierno chocolate caliente y torta. A, me a mí me encantaría ir a b a r i l o c h e Tengo ese, ese sueño con, con mi familia de ir a b a r i l o c h e ¿Y qué te gustaría ir, en invierno o en verano? Eh, en verano. En verano.、Mucho. Para disfrutar las playas. Sí, para disfrutar. Porque si no, viste, así lo puedo disfrutar. Así que. Yo quiero conocer porque yo me acuerdo cuando mi papá estaba y mi mamá me habían llevado, me contaron cuando era más grande y yo tenía un año. No me acuerdo nada, pero me encantaría volver a, a, a repetir un momento así. Ya sé que no está mi papá, pero aunque sea con mi mamá. Muy bien. Bueno, ojalá que se les dé a los dos y que puedan、sí. viajar a Bariloche.、Sí. Bueno, gracias, a g u n De nada. Programa y ahora Nacho nos comparte la columna de deportes. Contanos, Nacho, qué preparaste hoy. Preparé algo para la gente que le gusta mucho el fútbol europeo、uh -huh. sobre que se cayó el fichaje de Kai Havert por el Real Madrid. El Real Madrid, tras las salidas en la delantera, tenía en su agenda a Kai Havert, el delantero del Chelsea de nacionalidad alemana. Sin embargo, en las últimas horas, el fichaje del alemán se ha caído para dar luz verde a la llegada de Harry Kane. Al igual que Karim Benzema, el delantero inglés será capaz de superar la cifra de los 30 goles. A pesar de la mala temporada en el aspecto colectivo, a lo largo de este curso, el Tottenham ha sido una de las decepciones de la Premier League. ¿Vos qué decís? ¿Será capaz? Y mira, Harry Kane tiene muy buena pegada. Y si vos buscas por internet, el que le enseñó a Patier cuando en t r ó en la Premier League fue Diego Armando Maradona. No me digas, ¿no?、Sí. no, no ¿en serio? O sea que puede ser que supere las expectativas. Es lento, eso no te voy a decir, pero la pegada es increíble. Muy、ah. bien. Gracias, Nacho, por tu columna. No, de nada. Llega a hacerle con las palabras que riman, que va a reemplazar a c a m í Contame, y s e l e por favor ¿qué, qué hay de amor ahora. Contame. Les traje un poema que se llama Memoria y Olvido. o、ah. Olvidar es e s、no, olvidar, olvidar eso que duele, recordar eso que se siente. Memoria y Olvido. Cara o cruz de la misma moneda. Conexiones que te llevan por un camino, desconexiones que te guían. En otras direcciones desconocidas, llevar, llevar la luz y la sombra, transformando lo vivido, dejar que pasen los años para r e c o m e m o r a r el sentido. Caminar en un hilo desafiando al abismo. Todo llega, todo se olvida. Lo que duele, lo que, se, lo que sana, el corazón que espera, ser reconocido en su s latido s que deja huella al final de la memoria y el olvido. Gracias, él. Contanos cómo hiciste para encontrar este poema.、Y、lo encontramos entre nosotros, entre, lo, entre Nacho y yo. Ah, le... eligieron el poema juntos. Eligimos un poema juntos y nos gustó este pro, poema. Bárbaro. ¿Y lo sacaron de alguna página que conocían o cómo llegaron? Todos t u v i m o s buscando y, y encontramos, encontramos este poema. Sí.、Y、entre los dos y a mí me gustó. Como nos gustaba el e n t e v i s t del poema. m muy、antes. bien. ¿Y vos qué habías dicho? Que era como una página donde la gente subía. e、eh, Vos pones poemas、eh, para, para leer y justo hay un, una página donde vos c l i c u e a s y puedes ver todos los comentarios de gente. Del exterior, de afuera, de Argentina, donde sea,、uh -huh. donde escriben poemas. Entonces vos lo sacas de ahí y lo podés. Bien. O sé sea que es un lugar donde cada、Dale. persona puede Puedo, subir、poder. su poema、sí. o publicar un poema de algún autor que les guste. Sí. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Ele y Nacho.、Ah, y el, sí. Te quería agregar que la autora es Anita. Anita. Muy、y、bien. Que, que, el, que la página es liqueapum.com. Bárbaro. Gracias, Nacho. Gracias, Cele. De nada.、No, no. Segundo bloque con Cecilia, que nos trae la agenda cultural del fin de semana. Me dijeron, Cecilia, que preparaste unos recitales muy interesantes. Te escuchamos. Viejas locas, el año pasado desembarcaron por primera vez en Paraná y agotaron en Santa Fe. Fue como siempre una fiesta increíble. Este sábado 10 de junio se presenta r n a partir de las 9 horas. Se presentarán en el fomento 9 de julio, Pedro f e r r e 29-28. Las entradas son anticipadas a la venta, 3 mil pesos. Capacidad limitada. Bárbaro. Entonces, esos viejas locas en la vecinal, fomento 9 de julio.、Sí. Bien. ¿Qué más nos trajiste? Homenaje a Charly García. Este viernes 9 de junio, a partir de las 20 horas. En el patio catedral, el espacio ubicado en 1 de mayo 2435, dará un marco especial a la reedición del concierto que se realizó en diciembre del año pasado, celebrando los 40 años de l Yendo a la, de la Cama al Living. La propuesta repasa las canciones de ese primer disco solista de Charlie García, que se convirtió en signo de su época y marcó una transición estética hacia lo que sería. Clips modernos, Un año después, desde las 20 horas se podrá recorrer, recorrer una feria de emprendimientos locales, toda con entrada libre y gratuita. Bien, yo sé que es un homenaje que le hacen a Charlie y que, está, y que son artistas locales los que cantan diferentes canciones de ese CD. ¿Cómo es que se llamaba el CD que ya me olvidé? s e n d o de la c a m a a Libre. Bárbaro, y el año pasado se cumplieron 40 años, por lo que entendí.、Sí. Perfecto. Gracias, Ceci. Espero que nos encontremos ahí. Quería compartirles en algunos comentarios de la consigna de hoy: ¿cuál que era, a es su postre favorito? Tuvimos respuesta de las chicas que están haciendo su práctica de terapia ocupacional en c a i r o s y parece que José le gusta. El postre de chocolina, el helado, pirineo, torta bombón, dice que le gusta todo. Me veo como a mí que se puede comer cualquier cosa dulce. Gise dice que le gusta la chocotorta y Milly la torta bombón. Cecilia, que es mi mamá, dice que le gusta el cheesecake y acá Nacho le pregunta: ¿Qué cheesecake? Porque no es lo mismo el cheesecake de maracuyá que el cheesecake de frutos rojos. No. ¿no? Así que esperamos que refuerce su respuesta. No, no sé. ¿sí? Nos vamos a la pausa con la canción de Charlie García yendo de la cama al living. g u h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 パティ。 Nos vemos con más alegría y listos para continuar el programa. Tercer bloque. Nos a c o m p a ñ a Flor. Bienvenida, Flor. Gracias, Michi. Nos acompaña también Lautarito. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Y buenas otra tarde. vez en este, en este bloque nos acompaña Cele. Re bienvenida,、mm -hmm. Celeste. Gracias. Continuamos con la columna de Cine Flor. ¿Qué recomendación nos trajiste para hoy? Gracias,、si、Agust. Te voy a comentar por mi cine, mi favorita. Se llama Spider-Man: Un nuevo Universo. La historia centra d e un chico llamado Mile Molares, un adolescente que admira a Spider-Man, que lucha por hasta ser su nuevo internado y está a la altura de las expectativas con sus padres, quienes consideran a Spider-Man como una. Amenaza. Duración es una hora, 40 minutos. Los mayores, d edad e 13 años. Género a animación. Esta semana está en Cinemark. Y semana que viene, hasta el miércoles. Bien, o sea que si tenemos ganas de verla esta semana, tenemos tiempo. Y tenemos tiempo hasta la semana que viene para verla. ¿Sí? Te iba a preguntar, ¿es de dibujitos animados o algo así? Dijiste que era de animación. Animadas. Bárbaro. Acá el autor me dice que sí, es de animación. ¿Vos estuviste viendo el t r á i l e r Puedes hablar, ¿eh? Con los auriculares también. No, porque vi la primera película, la que salió la primera, cómo se comete Spider-Man en los distintos universos y después salió la segunda. Ah. Hay una primera, ¿Primera? que está la primera de la historia.、Primera. Bárbaro. Muy bien, muchas gracias por、sí. tu aporte. Gracias, Flor, por tu columna de cine. Gracias. Seguimos ahora con la columna de biografías, pero si quiero hacer una pregunta, Celia. ¿Vos me dejás que haga un pequeño cortecito para contar una novedad, una noticia muy importante?、Dale. Bien. Acabo de publicar las ganadoras y los ganadores del sorteo Ay,、no. de la radio. No sé qué quieren, sigan los, los nombres ahora. Te siro ahora, ahora. es e g u r o bueno. e s p e r o que los oyentes nos estén escuchando. Igual en la historia etiquetea a las personas ganadoras, ¿sí? Bueno. El primer premio es para Cecilia Somasco.、Uh. ¿Saben quién es Cecilia Somasco? Uno de Cairo. No, es ¿Vos? mi mamá.、Ah. Uh. Mi mamá se ganó el primer premio, que era un terrario y un p e r c h e r o Felicitaciones. <risa> el el segundo premio es para la Lore. La Lore de Cairó. La Lore de Cairó. Así que se ganó los frasquitos e s p e c i e r o s y una suculenta. s s Es que bueno. No sé si Lore es muy buena cuidando plantas, pero a lo mejor puede hacer un esfuerzo sí. por、sí. sí. cuidarlas. Lore, felicitaciones. Te ganaste plantera y todo.、Ah, bueno. Y el tercer ganador está presente acá. ¡Ay!、Ah. ¡Operador! No, no es el operador. No.、Ah. ¡Ay, no! Leandro no. ganó el tercer premio. ¡Ay, no, leo! ¿Qué ganó? Contanos. Leo ganó una vela aromática、ah, y unas plantitas suculentas. ¡Qué rico!、Uh, si la vela no se come. <risa> <risa> Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas por participar del sorteo. <risa> Así que sí, ahora con la noticia de los resultados, c e l e contanos de qué famoso vas a hablar hoy. De Emilia. María Emilia Emernes Rueda, conocida como Emilia Mernes o simplemente Emilia, es una cantante, compositora y modelo actriz argentina.、Eh, sí. Se hizo conocida en Rambay,、eh, un grupo uruguayo, y, y renunció en 2018. Nació el, 26, el 29 de octubre de 1996, tiene actualmente 26 años, es de n o v o y á Entre Ríos. Su actual pareja es Tuki, en 2021 hasta la actualidad. Esta pareja hicieron un tema junto, el tema como Si no importara, y la otra canción de esto recién empieza, que lo lanzó en el Día de los Enamorados. Ah! Esta cantante es de género pop, pop u r u a n o reggaetón y balada. Ellos son a c t u a l pareja y con, esa canción hicieron, eh, eh, eh, con esta canción, Tuki、eh, y Emilia hicieron. E、hicieron una canción con L.I.R.A., María Becerra, Rusher u i n g Tiago PZK, FMK y con tu productor y DJ Piwa. Hicieron una canción que salió ahora llamada Los del Espacio. ¡Guau!、Wow. Mm. Pero te pregunto esto: yo no sabía que Emilia había salido de Rambay. Sí, Emilia sa salió de Rambay, renunció porque,、ah. el, porque el, o sea, tuvi tuvieron algo con el, con el chico y Ay, con, el, no, con, el, con el cantante. Con el cantante por, y, Fernando. Sí, y, después, y después se terminó saliendo de vuelta. O sea, y tuvieron que buscar otra cantante y ahí encontraron. Terminó todo mal entonces. Sí. sí. Así que. ¿Y este último tema que dijiste es de una banda o cómo es la agrupación? Contame un poco más de eso. Esto, o sea, este, este grupo son de ocho artistas、sí. de música urbana. Todo, sí. Todo, cada, uno, cada uno tenía su. Su, su, su grupo solista, hasta、uh -huh. que después empezaron a juntar, vieron que funcionaban juntos y ahí, y ahí empezó, el, empezó la, la movida, digamos. Bien, o sea que va a ser un grupo que va a quedar conformado para el resto de la eternidad、uh -huh. o simplemente para esta canción? Para, para esto, o así sea.、ah, h para el resto de la eternidad. Sí,、wow. o sea que ellos eh, eh, una vez, o s e z Eh, primero hicieron una canción además de mí. María Becerra hizo con Roger King, con,、sí. con Teado, con todo eso. Hicieron además de mí el remix. Y de ahí ese remix me encantó. Ese remix、eh, estuvo buenísimo.、Eh, Aparte de María Becerra, me encantó. Y después, el i r a f r t a b l ó su amistad con Teado, PZK, FMK y Roger King. Y se,、eh, se murieron justo al barrio Núñez. Y ahí, y ahí se, hizo,、eh, se formó Los de la Casa.、Sí. Y después. Y con esa, cuando vieron que Duque y L.A.R.F. i a fueron o r d al grupo de Los Espacios junto a María Becerra y Emilia Melnes. O sea que María Becerra y Emilia Melnes se conocieron y, y ahí cada uno, y ahí se formaron todos los del espacio. Bien, un montón. Sí, Emilia, Emilia can, canta, se nombra muchas canciones de e m i l i a con los del espacio y todo eso.、Bien. Y con FMK, con. Con Big One se, se nombra mucho.、Yo、Aparte no sabía que Big One era productor también. Es productor también,、Ajá. o sea, que también es productor y DJ. O sea, que también, también hace, por ejemplo, en una canción,、eh, como por ejemplo la de, la de, la de, la de, la de Mía,、sí. la de Mía que se llama. La de Mía que se llama.、Eh, la de Mía con, con, con Roger King、sí. y FMK. Y él y r a r e l a c i o a r o n ese tema y aparece, aparece Piquan y FMK ahí, ahí con, con, el, con, con la atención de la cámara. Y ahí aparecen todos. Ahí. ¿Pero hacen cosas como DJ? ¿o? Ahí hacen cosas como de cámara, de dirección. Ah, como productor. Como productor. Y después, y después, después hacen un DJ, h a s t a el DJ a veces. Por ejemplo, en la canción de, de En a intimidad aparece Emilia ahí con, con, con alguno de Carlos j e r o Fino. Ahora apareció también con, con la canción de, de FMK también con, con, con otros artistas. Ahora, ahora, seguramente, para otro futuro van a aparecer varios artistas de Big One, van a aparecer varios artistas、claro. también haciendo esa. Yo, yo lo confirmé que, que van a hacer. O sea que tenemos una primicia. Sí. Si vos lo c o n f i r m á e s una primicia. Sí, aparte lo, lo, lo vi, era verdad. O sea que va, se vienen más propuestas de Big One. Bárbaro. Gracias, Cele. Aprendí muchísimo con tu columna. Sí. Gracias. Y al Lauti con su columna de espectáculos. Contame qué chimento tenés Lautaro. Ah, el r o a e t r a j i m o s h a r r y m e g a t e a n s i ó n g o t e r o Ah, el f o g o t e r Ah, l o g o t e r o Ah, el o g o t e r o Ah, el o g o t e r Ah, el o g o t e r a v el t e r Ah, el f o g o t e o Ah, el fogotero. Ah, el g o t r o a e g o t r o Ah, el o g t r o Ah, el o g e r o a el f o g e r o el fogotero. el fogotero. Ah, el f o g o n e r o Ah, el f o g o t e r el f o e r o a q u e f u e c a p t a d o un o v n i o s e a Ah, bueno, es un casa Omnis, un casa ovnis,、sí. un de o v n i s、sí. que fue encontrado por Google Earth、sí. y extraña de explicar el suceso. ¿Para y, dónde encontró ese o v n i En la mansión de la casa donde se vende. Está en venta en 300 millones de los hijos menores de Rey Carlos. Entonces es la casa en donde vive Harry y Meghan. Sí, sí la casa d o n d e p e r o adentro de la casa o cerca de la casa? No,、encontrar? en el patio, en el terreno de afuera. Ay,、digamos. no,、ah, no y、no, a me da miedo. Ay, que lo quiero ver. Y bueno, dice que trate de explicar. A ver. Encontraron en Moreno el vistamiento se produjo mientras estaba navegando b u r b e Notaba la p r e s e n c i a de un objeto en forma de disco. Sobre, sobrevolaba la. Inmendaciones inmen del hogar de los hijos menores del rey Carlos. La casa es una mega mansión con o c habitaciones, o h doce baños, d 12 hectáreas.、Boy. Y además, la mansión posee vestíbulo, cocina, comedor y sala de cine. y y Sala、algo. de juego y gimnasio. Yo te digo algo. No sé qué hacía la nave de alienígena. No pero... sé, pero si vivo en esa mansión,、no. que haya una nave Ay, no. no me importa. No. no, no, no, es cierto. Muy bien. Cele, ahora te invito a que presentes el tema musical. Bueno, dale.、Eh, la canción se llama, el, eh, eh, la canción se llama、eh, Los a canción de Despacio. Sí.、Eh, eh, L.I. Raz, María Becerra, r u s e r King, Teo PZK, FMK y el DJ Pequot. Los d e l e s p a c i o Les presento. t s is the big o n Te invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. どうしてファタリティー も a a me e こと a n t a Para continuar el programa. Estamos terminando nuestro programa. Lamentablemente ya nos estamos empezando a despedir. Pero todavía nos queda un poco de información. Siguiendo con este último bloque con el pronóstico del clima. Contanos: ¿Cómo va a estar este fin de semana que quiero salir? Por favor, c o n t a m e Miércoles 7, en máxima 24, hay mínima 19, hay tormenta dis, dispersa. Jueves 8, la mínima veintiocho, máxima veintiocho, mínima diecinueve. Será mayormente soleado. Nue nue viernes nueve, máxima veintiséis, mínima catorce. Estará igual que el jueves. Sábado 10, la mínima 16. ¿La máxima 16? Máxima 16 y mínima 19. Estará mayormente nublado. Nublado. Para el domingo 11, máxima 13, mínima 4. Cuatro. ¿Cuatro grados? Cuatro. ¿Cuatro grados? Ay no. Ay no. Estará mayormente soleado. Bien. O sea que. Hace, pre... cal Hace calor. ¿Calor?、Sí. ¿Cuatro grados? ¿Le sí, sí. parece que、no, va a ser frío? No, ¿Va a ser、bueno, un frío que、bueno. la, la frazada del cafecito con、ah, leche chica? Sí, es un fin de semana para torta, frazada, cafecito, sí, como dijo Agustina. Cafecito, ¿sí? Se viene、sí. el frío. No, Así sí, que sí, voy a hacer un t o r t i t a me voy a preparar tortita. Para mí es el momento de hacernos una tortita. Sí.、Eh, ¿Tenemos algunos saluditos? Sí. Flor y Ceci, ¿qué saluditos hay?、Eh, bueno, acá. d e le... c i r l o s d e c i r l o s Bueno, le mando saludos a mi, mi familia, a todo. A, a toda mi, tu familia. A toda mi familia y a los chicos de c a i r o s a Brenda, a Sole, a Ani. A Mechi, que está acá,、Gracias. la conductora, y p a m e y todos los chicos que están acá, que hacemos toda la radio.、Muy、y、bien. a Belardo. Y a Belardo también saludamos. <risa> la saludamos. Yo saludo a Mechi y a p a m e saludo a mi familia, como a mi mamá, saludo a mi colegio, a mi m e r í a Se comienza se termina el año. s t a n d o s a l u d o muy g r a n d e te quiero mucho. Y bueno, saludo a la gente. Muy bien.、Eso. Quería contarles que Cecilia, que es la ganadora del primer premio, está muy contenta. Mandó muchos saludos por Instagram. Saludos a la mamá de, de Mech. Gracias por participar. Y dijo que le gustaba el cheesecake de frutos rojos. A c á d a v、oh, e l a r d o、bueno. me está diciendo que hice trampa, pero no hice trampa. A pesar de que se lo merece, no hice trampa en el sorteo. Que les quede claro. Claro. ¿sí? Bueno, bueno, nos vamos despidiendo. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando v e r m ú con papa s frita. s IGUST SHOW! I know the streets are never love me, I still love them, no. Smoker from the smoke r front the s t o r e just asked me what this hunter for. I told him, get you something to eat, nigga, feed yourself. y a l l done been in them p r e d i c t a b e miss and needed help. y a l l done been inside the walls and couldn't afford a noodle. Bitch ain't picking up a phone and that's when shit get brutal. Them altercations gonna determine whether or not y o u poodle. I'm gang related with a